Si hablamos de televisión digital abierta y gratuita, se va a estar eh, dando también en las escuelas rurales... ...en el marco de la implementación de lo que es la televisión digital abierta, TDA, en nuestra ciudad... ...la Comisión Nacional de Comunicaciones, la CNC, se encuentra llevando a cabo las tareas de instalación... ...y puesta en funcionamiento de la antena de TV digital abierta satelital en las escuelas rurales... ...y de frontera del país, los servicios permiten que los alumnos y los docentes reciban... ...16 canales orientados a la educación, la cultura... Y el entretenimiento, la TV digital libre y creativita se lleva adelante por decisión política de la Presidenta y Coronel Suárez va a tener también, Coronel Suárez y la zona va a tener esta posibilidad. La Escuela Agraria número 1 es una de las escuelas también, escuelas de Cascada, escuelas de Curamalaldo, El Viní, El Relincho, El Triunfo, La Remonta, Zona de la Uruguaya, Las Golondrinas, Zombú, eh, Pazman, el, En el Paso de los Chilenos, en Piñegre, en Quinigual, en San Anselmo, en San Carlos, en las colonias alemanas, en Centena, también todos estos lugares van a estar recibiendo esta buena noticia de, de, de que van a tener que contar ya con la TV digital abierta y gratuita, es en escuelas rurales, que está orientado también al entretenimiento para los chicos, pero también con la posibilidad de tener estos canales eh, educativos orientados a la educación, así que es una buena noticia para estos establecimientos rurales, que bueno, ya cambió la... La, la manera de dar clases en los establecimientos rurales cuando antes estaban tan alejados, ahora el hecho de las comunicaciones y la posibilidad de estar con, con lo que es la informática y la televisión y la electricidad y demás, hace que, que todo cambie para estos establecimientos, es una buena noticia.